unos días cuando nos visitaron los jóvenes del 26 de marzo para contarnos que se iban de campamento, ahora es este fin de semana que viene, que íbamos a tener sí. un nuevo contacto eh, ya muy próximo a la fecha de salida y por eso está Dante ferry por allí en contacto telefónico. Buen día, Dante. Buen día, Ángeles. Eh, bueno, eh, bueno estamos, nosotros escuchamos por ahí, ¿no?, las las cosas que, que están pasando, que hicieron una jornada de canelones que ayer compramos y estaban muy ricos. Canelones, están haciendo... no departamento, claro. No, no, no. Yo pensé Canelones que... de comer, ¿no? Sí, canelones sí. de comer. Ahí Para hacer lo otros. Buena reper... Lo venden otro, dice <ríe> Exactamente. Pero que están haciendo finanzas y demás, pero ¿en qué han andado ustedes respecto al campamento? ¿Qué preparativo lleva? Bueno, eh, un montón, ¿no? Y esa es justamente una bueno las cosas buenas que tiene esto que hace mover un poco a la organización y más a la organización de esta juventud que, que sigue creciendo y bueno, efectivamente hubo diferentes jornadas de, de, de finanzas, los anelones se hicieron cantinas, se, se venden bonos colaboración todavía sí. eh, y bueno un poco de la finanza, pero bueno hay que coordinar también eh, los talleres que va a haber eh, también la, la comida el transporte Bueno, en todo eso cada compañero ha ido adquiriendo, adquiriendo tareas y bueno, eso es un, un poco también lo que fortalece a la organización, hacer cosas. Claro. Eh, se notaba la importancia que ustedes le daban a que participaran jóvenes de distintas partes del país, ¿no? La intención es esa. Eh, ¿Ya hay confirmación de jóvenes del interior? Sí, sí. Eh, de de Paisandú sabemos que vienen, de Salto sabemos que vienen, de Maldonado sabemos que vienen y tener un par de departamentos más, lo, lo que es por supuesto muy importante y, y sí, siempre recalcar, no es un campamento nacional de la juventud para para también conocer esa realidad e intercambiar y bueno, seguir fortaleciendo esta juventud que no que no sea solo Montediana. Claro. Dante, eh, buen día. Eh, además, bueno cuando siempre se piensa en campamento de jóvenes Claro, la imagen es de, de, de, de lo que implica ver jóvenes en, de campamento, una playa, eh, estar en, en la arena, guitarreada, fogones en la noche, eh, pero también tiene históricamente otros otros ingredientes los campamentos a nivel de, de los jóvenes del 26, donde no es que ocupen toda la jornada en, en reuniones y charlas, pero se le da una importancia en aprovechar esa instancia para conversar de algunas cosas, ¿no? Sí, sí es es una son son dos jornadas de, de indudable valor y contenido político no uh -huh. eh, primero están en los talleres que si quieres los repaso. Sí sí claro Va a ver una historia del momento 26 de marzo eh, a cargo de Carlos Pérez y, y bueno de ángeles eh, de coyuntura política no que que bueno vamos a hablar de, de la transformación educativa bueno cómo afrontamos este año que ahora vienen las las elecciones municipales con con Romi Silva y Eduardo Rubio, después el taller de ambiente de Colorela Jesús, bueno, el proyecto Neptuno ahora es lo lo más urgente, pero también las dinámicas de, de UPM u otros y, y de política internacional con Silvia Martínez y, y Fernando Vázquez, eh de, bueno, un poco lo que es la lucha del pueblo palestino y de los pueblos latinoamericanos, eh, de los de los talleres en sí podemos decir que que constituyen estos cuatro, bueno, claramente una una concepción de lo que es nuestro movimiento eh, de cómo se articula bueno uno si da la historia es también bueno la historia del 26 es la historia de un movimiento pero también la historia de un país no cómo se cómo se ha ido moviendo eh, la izquierda más que nada sí. eh, y después eh, la coyuntura política nacional e internacional sumado al ambiente bueno claramente desde un punto de vista antiimperialista no sus dinámicas como cómo, cómo afecta nuestro país cómo afectan eh, otros países y me, me parece central Pero además de eso eh, también son jornadas en las que uno bueno va a discutir políticamente o, claro. o va a organizarse más que nada Porque también recordarad este momento bueno en febrero eh, tempranamente en el año en un año que a su vez eh, como todos pero este eh, especialmente es es de, de fuertes luchas ahora están las municipales más breves pero es un año en el que se discute la ley de presupuesto es un año que la la fe va a tener su la, su convención no su organismo de lideración Eh, más alto, eh, los estudiantes de secundaria están organizando su, su encuentro nacional de, de estudiantes, entonces para tanto para el movimiento estudiantil como para el movimiento eh, popular en, en general, eh, es un año bastante bastante importante que nos requiere organizados, que nos requiere, bueno, bien bien engrasados porque sabemos que del otro lado sí, hay gente que está muy bien organizada y, y que bueno, que, que va a salir a pelear. Una cosa que uno ve en esos campamentos es que están previstos con todo lo que vos decías, no el esparcimiento, este el intercambio entre los compañeros y las compañeras, el estudio o la reunión en la que conversar sobre temas políticos, que uno se imagina, gente joven, con la playa a la vista, la sombra del arbolito, uh -huh. <risa> eh, el poder juntarse a jugar las cartas o a lo que se se les dé la gana, eh, le, le huyen a la conversación. Sin embargo, no es así. Claro. Eso lo hemos comprobado. Digo, por esto de que siempre se están embromando con que los jóvenes están en otra, que los jóvenes... Pero hay interés, hay interés, avidez incluso, de mucha pregunta. Sí, sí, M mucha pregunta, mucha consulta. Y muchas eh, voces críticas, o sea, sí. porque no aunque intente, aunque se hable de la apatía, de la juventud, sí. de la despolitización, yo creo que hay un problema, lo, lo claro que es un problema de desorganización, sí, eso uf. está claro, pero nadie es ajeno a las problemáticas, eh, todos vamos al liceo, todos tenemos problemas en nuestra casa, todos vemos cómo a veces no alcanza, eh, todos vamos a, a atendernos a la salud, sabemos lo que cuesta y sabemos lo que no tiene, lo que se tarda, eh, es imposible ser ajeno a lo que a uno le pasa personalmente. Y si levanta la vista, bueno, es imposible no empatizar con las problemáticas eh, más generales. Entonces también, es, eh, bueno, el año pasado fueron las elecciones y por más de que la gente no le importara, conocía a los candidatos, veían a Salle y en las redes sociales. Quiero decir, yo no creo que haya tal apatía, en todo caso sí hay hay desorganización. Y bueno, también hay una una falta alternativa en, en el panorama político que, que también es es fuerte, es desorganizante y más con las luchas que se han dado, ¿no? Yo recuerdo un montón de compañeros que se sumaron en la lucha por el plebiscito que también tenían su militancia, bueno, en, en algunos sectores que ahora se, se llega el gobierno y bueno, todas esas horas puestas a, a buscar firmas, a buscar eh, votos para el plebiscito, se ven de un momento para otro traicionadas, ¿no? Bueno, y eso te desmoviliza, te manda muchas veces para la casa, bueno yo creo que que el objetivo también de nuestra organización es ofrecer una alternativa, ofrecer, bueno, un camino que no es fácil, que que es muy complicado, pero pero que sin duda creemos que es el, el transformador y yo creo que ahí muchos jóvenes eh se van a sentir parte de su ambiente sí. y por lo menos van a tener ganas de discutir, van a tener ganas de de demostrar lo que les pasa por lo menos y no se ha pasado Eh, ...el campamento basado recuerdo, bueno... ...el que menos pensaba que podía hablar... ...o incluso la gente más tímida saltaba... ...porque bueno, decía, en mi barrio hay esto, en mi barrio lo otro... ...que también me parece es una experiencia muy muy positiva... ...de no cerrar cuando uno se pues, ve focos... O, ...o se tiene se trabaja solo ciertos ambientes... ...tal vez empieza a perder eh, perspectiva... ...y me parece que justamente los campamentos... ...son ese espacio también donde uno se encuentra... ...con gente de multitud de lugares... ...bueno, como hablamos de, de proyección nacional pero de multitud de barrios y todo, y, y es volcar todas estas experiencias para para compartirlas, ¿no? Sí, y hay que... Me parece que está cada vez más claro, ¿no? En una época se decía, ya estamos hartos de diagnóstico ya los diagnósticos sí. están todos, que eso es más cierto todavía ahora, ¿no? Pero como que todos somos conscientes de todo lo que está mal. Lo que pareciera que falta fortalecer es la decisión de cambiarlo y de ser protagonista en el cambio, no quedarse a mirar como... A decir, bueno, ustedes hagan sino decir, bueno, vamos a cambiar y, y uno ser protagonista, sobre todo, digo, pensando en jóvenes, ¿no? Claro, claro. Volver a, a poner en debate eh, cosas como el antipetalismo, la, la soberanía, eh, bueno, revolución, propiamente, esta palabra, que sí. que me parece que, que es conductora muchas veces de la juventud, ¿no? Eh, si uno repasa rápidamente, históricamente, quienes son eh, revolucionarios y importantes, gente muy joven. Sí. en eh, frente de estudiantes entre bueno eh, y me parece que sí que, que hay que empezar bueno a traer de nuevo esos conceptos a, a bueno este diagnóstico eh, se desprende y cae sobre bueno un camino que es un programa eh, insustituible del nuestro no como bien muchas veces eh, escuchamos pero no bueno no así hizo solo se pudo bueno no hay que que partir de una concepción hay que transformadora sí. y esa es la que creo que, que nosotros eh, bueno impulsamos y tratamos de, de compartir de traer también elementos a tierra, ¿no? que no sí. queden en, en discusiones teóricas abstractas, sino mostrar, bueno, todas estas problemáticas se conectan con, con un mismo modelo económico, con un sistema económico, con unos mismos responsables, y bueno, luchar para, bueno, vencerlos, transformar, yo creo que, que ese es el camino que, que tenemos que transitar. Dante, si hay jóvenes que están escuchando y recién, bueno, enterándose del campamento o alguien que esté escuchando que quiera decirle a jóvenes, pasarle el dato, ¿no? De, mirá que hay un campamento que puede pintar lindo el fin de semana. Eh, ¿Está tiempo de ir todavía? ¿Qué tiene que hacer? Sí, está tiempo hasta el jueves, por lo menos hay, hay tiempo a anotarse. Uh -huh. ejemplo, el campamento es sábado 22 y domingo 23 eh, en las redes J26 de marzo. Eh, arroba el 30 de marzo está ahí eh, la publicación del campamento pero si no igual nos pueden escribir ahí cualquier duda que, que hay que llevar y todo pero ahí también van a encontrar un formulario eh, que lo completan ahí para para tener eh, los datos eh, saber las comidas y si, si no. tienen carpa y ahí nosotros ya quedan eh, y es bueno es gratis así que mm -hmm. extender esa invitación sí a todos los jóvenes que que les llame un poco la atención la realidad que tengan que la, que la quieran problematizar y a también a los compañeros bueno que que no, no participan de esta instancia siempre hay alguien en la vuelta a quien invitar siempre se, se, se puede ver entonces na, y hacer esa invitación vos que vos sos estudiante no dónde, dónde estás sí. estudiando yo de estudiante del Liceo Sorrilla ya haciendo el último este año mi último año en, en bachillerato bien así que tenés cuántos años 17 17 muy bien Muy bueno. Eh, ¿Hay algo en particular que les esté faltando ahora? Sabemos que todo sirve, todo viene bien. Eh, lo de los bonos, que acá en la radio hay, digo por si los oyentes eh, quieren venir por acá, nos han escrito algunos que los derivamos a un teléfono que ustedes nos dieron, eh, que quieren colaborar, pero digo lo de la plata porque te sirve para comprar comida, para pagar combustible de un vehículo claro. o Porque contratar van en un, un, un camión ¿no? Sí, eh, tenemos eh, un homio contratado a salir acá de Montevideo pero bueno, estamos haciendo ahí la, la logística para los, los compañeros que son de Paisatú, de Salto esos son claro. pasajes claro. que se tienen que pagar claro. entonces sí, cualquier tipo de apoyo así en bonos y si no cualquier cosa que quiera acercar un paquete de videos, cualquier cosa eh, bueno, más que bienvenido ¿Y Eso sirve también También. Eso es muy importante, así que al que pueda que acerque. ¿Y a dónde acerca? Si tiene cosas para acercar. ir eh, Decínos el teléfono este que, que hemos mencionado alguna vez ya. Ah, bueno, el teléfono de una compañera, 091-222-651. Es una compañera que ya recibió pedidos eh, de Canelones. Bueno, ahí pueden comunicarse y si no también eh, en las redes, por supuesto, y también se pueden comunicar arroba j26mar 091 repetinos el, el número porque te, tengo una duda con el número 222 sí. eh, 651 654 te tengo que hacer 4. la corrección ah, 09 <risa> porque por la información que lo, lo, lo conoce, que, conoce, que eso, me sí. llega información interna que nos ¿sí? llega a la mesa de trabajo no digo porque <risa> le va a caer info, pedido de campamento a alguien que va no va Así a entender Así que es 091 222 654 Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Y se puede llevar guitarra, se arma también, ¿no? Sí, sí, sí, guitarra, cartas. Okay. ¿Vos aportás yeah. repertorio también de, de, de qué época, digamos, musical y eso, si, ¿En si, si hablamos en tu caso? No, no no, no puedo llegar mi instrumento <risa> ¿Por No, pero, pero sí canciones y eso Ah, eso está ah, Cualquiera es puede voz. cantar, digamos Sí, un canto colectivo Muy bien mm, ¿Qué será el instrumento? No, no, no, no el, el tipo de música que ah, él aporta también Ah, ¿no? ahí está Qué bárbaro. Bueno, ¿queda algo por decir que a vos te parezca? No, no, creo que, que bueno hicimos un, un buen repaso y nada, seguir, Ahí está. seguir invitando, que quedan unos días y, y nos veremos todos allá. Entonces. Muy bueno, muy bueno. Te mandamos un abrazo y seguramente que, esa, que parece una frase fría, no una frase que se repite cada año desde hace muchos años el mejor homenaje a Ibero Gutiérrez es seguir luchando y ustedes están haciendo todos los días el mejor homenaje, así que muy bien elegida la fecha como siempre hacia fines de febrero bueno. abrazo bueno. abrazo